y estamos con el doctor tomás línea director de salud comunitaria eh, buenos días doctor muchas gracias por, por estos minutos por favor buen día cómo estás doctor comenzó desde el día sábado la vacunación de las américas nos puede expresar un poquitito cómo se va desarrollando y demás bueno es una estrategia que impulsa la organización panamericana de la salud todos los años de dedicar una semana a fomentar los beneficios de la vacunación a invitar a la población a explicar la importancia que tienen las vacunas, y este año empezamos el sábado con un lanzamiento en el vacunatorio central, en el que, por suerte, estaba la directora nacional de inmunizaciones en nuestro distrito, ella es de acá, así que acompañamos con ella el lanzamiento. <coughs> Estuvieron presentes gente de la región sanitaria, por supuesto del equipo de salud, del sistema integrado de salud, nos acompañó también el Rotary, eh, con el FUNCEI CONINN, Digamos, distintas organizaciones, instituciones que están acompañando eh, esta estrategia y venimos muy bien esta semana eh, en lo que va de estos días. Solo en este vacunatorio se aplicaron 877 vacunas, recién hicimos el, el corte para ver cómo veníamos y estos son los números a partir del sábado que pasó, correcto, sí. solo en este vacunatorio. Uh -huh tengan en cuenta ustedes que en Tandil se vacuna en el sistema público, no solo en el vacunatorio central, sino también en los vacunatorios que funcionan en los centros de salud comunitaria y en el dispensario provincial, y además las farmacias privadas que también están vacunando. Con lo cual, tenemos un acceso bastante amplio, bastante favorecido a, a las vacunas, e eh, invitamos a la población, especialmente en esta semana, pero durante todo el año, a completar sus esquemas, revisar su, sus calendarios y completar sus esquemas, el lema de este año de la campaña es cada vacuna cuenta, eh, tenemos que recuperar eh, las coberturas de vacunación que han caído un poco durante la pandemia y todavía no hemos logrado eh, saldar esa brecha que nos ha quedado, así que este año de a poco esperamos ir lográndolo. Eh, una pregunta de mi Noral, si el que quiere, eh, aquel que no lleva muy en cuenta el tema vacunación, que no sabe si le falta tal o cual, ¿cómo, cómo tendría que ser ¿Cuáles son los pasos sencillos? Se acerca a cualquier vacunatorio y el vacunatorio nosotros tenemos, por un lado, los registros de las vacunas previas que ha recibido la persona, ya sea en el sistema de salud municipal o a través del sistema provincial, donde cada vez más los distintos efectores van registrando en ese sector provincial, eh, con lo cual nosotros podemos ver las vacunas que ya ha recibido una persona con anterioridad, incluso si fueron aplicadas en otro sector. Eh, esto suele ocurrir, sobre todo para las vacunas más recientes. Obviamente las vacunas que por ahí los, se aplicó hace 15 años no van a figurar, pero seguramente los chicos que hoy se están vacunando van a tener sus eh, vacunas disponibles en cualquier registro. Y lo único que se necesita es eh, el documento o alguna forma de identificarte. No hace falta llevar la libreta. Si la tenemos, por supuesto, es mejor para poder ver lo que está registrado ahí y para agregar las nuevas que se apliquen. Pero lo cierto es que no lo tenés, porque a veces por distintas circunstancias uno no tiene esa libreta, Eh, hay que acercarse igual y nosotros podemos aplicar las vacunas en función de lo que tiene registrado o también en función de la edad. digamos Hay vacunas que independientemente del historial previo de vacunación, por ejemplo, si pasaron más de 10 años, uno debería recibir una vacuna antipetánica, eh, con lo cual siempre es una oportunidad para revisar el esquema no? exacto y, y hacer un refuerzo y una aplicación de algunas de las vacunas. En cuanto a la edad, ¿de qué edad hasta qué edad es eh, factible? Las vacunas se aplican desde el recién nacido, en la sala de parto se aplica la primera vacuna, que es la de hepatitis B. En general, antes del alta de la maternidad, se aplica una segunda vacuna, que es la BCG, la, la de la tuberculosis. Y después, a partir de ahí, durante toda la vida, hay distintas vacunas que se van aplicando según la edad. Obviamente no es el mismo el esquema de vacunación de mayores de 65, que es un chiquito de dos meses, pero en todas las edades tenemos vacunas pa, para revisar. En este momento estamos enfatizando las vacunas de calendario pero también en la vacuna antigripal que eh, se aplica durante esta parte del año para evitar las complicaciones o los cuadros graves por influenza, por virus de la gripe. Esa está destinada a población de más de 65 años, trabajadores de la salud, niños de 6 meses a 2 años y personas que tienen alguna enfermedad o algún factor de riesgo como diabetes, obesidad, algún tipo de inmunosupresión. Y se agregó como novedad, y esto lo, lo aprovecho para compartirlo porque todavía mucha gente no lo sabe, La vacuna antigripal este año además se recomienda para trabajadores que están en contacto con aves, por ejemplo, que están en criaderos de, de pollos uh -huh. o personas que tienen gallinas o pollos en su, en, en su casa eh, o que trabaja en esa área, sería recomendable que se aplique para reducir la probabilidad de una infección por influenza aviado, ¿no? Así que este año se agregó esa indicación. Bien, los horarios, en este al menos en este vacunatorio... En esta semana, como estamos en la semana de la vacunación, el horario es de 7 a 20 horas. Tenemos un horario extendido para favorecer aún más el acceso. Eh, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas. Y el sábado vamos a estar hasta las 13 horas. Si no, lo habitual es de 8 a 16. y en Muy la bueno. última mi parte, Tomás, eh, ¿qué nos podés decir de una problemática que va creciendo, evidentemente, con respecto al dengue? ¿Vacunación eh, precautoria, si se quiere, con respecto al dengue? La estrategia preventiva principal del dengue es sigue siendo y seguirá siendo el descacharrado. El virus está transmitido por un mosquito, que es la Aedes aegypti, que mosquito con patas rayadas, que se cría en ámbitos domiciliarios tiene un vuelo muy corto, no suele llegar a más de 100 metros de donde nació este mosquito, con lo cual la estrategia preventiva es evitar los cacharros donde se podría criar el mosquito. Eh, más allá de eso, que es donde tenemos que enfatizar y donde seguiremos trabajando, eh, en estos días se anunció el, el, la aprobación de una vacuna contra el dengue, la vacuna japonesa, eh, ya hay otra también del laboratorio Sanofi y Brasil también está eh, preparando una vacuna, las vacunas van a ser un apoyo, pero no van a ser la solución al problema, y si bien ayer se aprobó, lo cierto es que recién en la primavera va a ingresar al país esta vacuna eh, y va a estar disponible para uso comercial y también está demostrado que por ahora no no evitaría un brote, ¿no? Sí evitaría cuadros graves en la población que se le aplica, con lo cual esto ha un poco prematuro para apoyar la estrategia preventiva en la vacuna. Hoy tenemos que seguir haciendo énfasis en la necesidad del descacharrado. Este momento del año es una oportunidad para ser descacharrado porque nos preocupa el brote actual, pero más nos preocupa el brote que podríamos llegar a tener en diciembre o enero del año que viene, porque los mosquitos que ponen huevos en esta época esos huevos viven durante todo el invierno. Entonces, si nosotros logramos hacer un descacharrado, vamos a romper esos huevos de, de mosquitos y, por lo tanto, empezar la temporada que viene con una menor carga de mosquitos, que es, en definitiva, lo que podría transmitir la, la enfermedad en caso de que esté, ¿no? Todos los casos que veníamos teniendo hasta ahora en la localidad de Tandí, ya, han, ya tenemos algunos, son importados. <coughs> es decir, gente que ha viajado a, a otras localidades Y viene acá, presenta con síntomas y cuando se hace el estudio algunas de ellas les dio positivo. Por ahora no tenemos ningún caso autóctono, pero como tenemos la presencia del vector de la EDSI-60 en la localidad, no sería raro que ocurra, ¿no? Entonces todas las estrategias preventivas hicimos en que la población las pueda hacer en su domicilio, que eso es lo, lo más importante y lo demasiado importante. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias Rubén. por el ministro. Rubén, una sola consulta para el doctor. Tomás, buen día. Día, ¿cómo, ¿Cómo le va? Eh, ¿Se sigue vacunando la gente contra el COVID? Se sigue vacunando muchísimo menos que, que en otros momentos. no eh, La vacuna está disponible, sobre todo en el vacunatorio central y, y en el dispensario. Cada tanto tenemos, eh, el otro día tuvimos una persona que de primera vez, que, que todavía no, nos sorprende, primera dosis de, de COVID. La mayoría de las personas que vienen son para refuerzos, pero obviamente vienen hoy con menor... Menor cantidad que las que venían hasta hace dos meses, por ejemplo. Hoy el mayor eh, motivo de consulta de vacunas en adultos es la vacuna antigripal. Claro. Tomás, muchas gracias. Como siempre, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Rubén? ¿Rubén? Sí, Walter. Muy bien, eh, eh, perfecto. Este, lo dejamos en libertad, a Rubén, que se tiene que ir a, a la Movediza. Sí, porque está aquí, bueno, hay mucha gente procediendo a la vacunación, claro. así que uh -huh. demasiado ya este, gentil el doctor para poder atender Muy bien. Eh, lo escuchamos en un ratito ya con el acto de la cisterna, la inauguración de la cisterna en la Movediza con la presencia del Ministro de Obras, Gabriel Catopodis. Hasta luego. Hasta luego, que sigan bien. Que le vaya lindo, sí, pues ¿eh? Estaba contando, estaba fijándome cuál es el calendario actual de vacunación dentro de lo que es el año de vida o un poquito más del año de vida. 27 vacunas para los uh -huh. bebés. Mira, 27. 27